Eh, bueno, dentro del Consejo, una de las cuestiones este, que tenemos por terminar es la obra. De, de ampliación del edificio del Consejo Deliberante que estaba previsto eh, inaugurar eh, este año、eh, antes del 10 de diciembre, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Y respecto de las otras cuestiones,、eh, bueno, como venimos haciéndolo hasta ahora,、eh, en, en absoluta coordinación con el Ejecutivo Municipal y atentos a las necesidades que nos planteen desde, desde el Ejecutivo, y nosotros aquí. Ya tenemos conformado digamos un equipo de trabajo、eh, seguiremos manteniendo la mayor parte de él para, para no hacer demasiados. Cambios bruscos y, y como, decí, como dice el actual intendente, estamos culminando este, una, una gestión que ya estaba iniciada. Eh, concejal, eh, hay un proyecto importante que es el pasaplanta e de los trabajadores municipales. ¿Cómo se viene trabajando eso? ¿Ya está en el consejo ese proyecto? ¿Cuándo tienen previsto ustedes la primera sesión, primer sesión con su presidencia? ¿no?、Eh, sí, no, no, no hay fecha todavía. Lo primero que hay que hacer es o sea, de organizar la jura, que supongo que、uh -huh. será para el día lunes. Esto lo estábamos. Hablando con、eh, la, quienes hacen todo el trabajo eh, administrativo, eh, que es la gente de, de parlamentaria.、Sí. Eh, y bueno, respecto del tema de pase a planta,、eh, tendremos que reunirnos con los gremios,、eh, además del ejecutivo, porque son ellos los que vienen haciendo todo el trabajo este, respecto de la conformación y la redacción de. de Este pase a planta, ¿no? Me parece que eso、eh, necesitamos una, una, una reunión para, para ponernos、eh, en tema un poco más específicamente, más allá del proyecto que haya llegado al Consejo Deliberante. José Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Eh, eh, consejo, ¿Cómo o o n s e j c queda el bloque ahora? Sobre todo teniendo en cuenta que,、eh, bueno, se quedaría Silvana Cuyumilla como presidenta del bloque,、eh, pero bueno, es candidata a, a su vez por otra fuerza política. ¿Cómo se a v a n z a Sí, se de, se to de todas maneras,、eh, bueno, todavía no. No, no está confirmado, pero ella había manifestado su intención de dar un paso al costado respecto de la presidencia del bloque.、Uh -huh. Esto lo, lo tendremos que charlar hacia adentro、eh, y, bueno, nombrar nuevas autoridades en el bloque. Esto、eh, vamos a tratar de hacerlo.、Eh... Como, como venimos hasta ahora, eh, con, eh, respetando eh, la institucionalidad y, y, y tratando de que, de que podamos, en la medida de, de las posibilidades y dadas las tristes circunstancias que nos tocan,、eh, poder continuar hasta, hasta el 10 de diciembre de la mejor manera posible. ¿Y cómo evalúa este proceso, digo, de que una concejal que asume como por el partido Frente para la Victoria ahora sea candidata por otro、eh, espacio político y, bueno, bastante separado? O no de, de, del frente. Son decisiones personales, la verdad que este, por supuesto.、Eh... Me parece que eso ya este, forma parte no solamente de una decisión personal de, de, de la concejal Cuyumilla, sino me parece que viene enmarcado、eh, en una、um, definición política del espacio、eh, que ella, a la, a la, al cual ella pertenece. Me parece que esto es un poco más amplio. n o Son nuevos、eh, tiempos políticos,、eh, concejal, donde una persona que ingresa por un partido no le interesa se, hoy ser candidato de otro, se, es como que no p a s a Nada, bueno, pasó con los concejales que ingresaron con la colectora de p u l q u e que después terminaron trabajando en conjunto con el Frente para la Victoria. La verdad, que no sabría respondértelo porque a mí me resulta absolutamente ajeno ese proceder.